con el abogado querellante del crimen del cazador de ahí en Lonquimay, Omar Gebroers. Omar, Pablo Cucharini, y Julio Santarelli, los saludan, buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Omar, eh, ayer se hizo la reconstrucción y aparecieron algunos datos que no se conocían. Eh, ¿Nos puede contar qué fue lo que ocurrió? Exacto. Eh, bueno, no fue solamente el día de ayer, sino antes de ayer también. Mm. Eh, ya se habían realizado eh, operaciones sobre las dos camionetas eh, que habían intervenido en el hecho, tanto la de los cazadores como la de la policía, y eh, ya se habían, se habían hallado algunas, algunas marcas eh, que, o huellas que serían provenientes eh, de algún disparo eh, sobre la camioneta de los cazadores. Mm. En el día de ayer, al momento de hacer la reconstrucción, eh, también eh, se sumó una nueva una nueva huella aparentemente provocada por disparos de armas de fuego, también sobre la torreta en la que iba Garialdi, y que perdió la vida, y Arroyo, eh, que iba a escasos centímetros de, del fallecido. ¿Estos eh, disparos fueron encontrados por Gendarmería cuando hizo la pericia? Sí, por Gendarmería, eh, algunos eh, también indicados por el propio... Arroyo que era el tirador que iba en la camioneta de los cazadores. Mm. ¿Y esto qué, qué, qué, qué suma, Omar, para la causa? Bueno, en realidad eh, para nosotros se está acreditando que el único que disparó no fue solo el cabo Saffenreider, sino que también lo habría hecho García y que, eh, eh, que no hubo intercambio de disparos ya que incluso, según nuestra opinión, estaría prácticamente excluida la posibilidad de que esa impronta que se halló en el, en el automotor policial eh, eh, hubiera sido ocasionada en el momento del hecho. Así que nosotros entendemos que está prácticamente acreditado que los únicos que dispararon fueron los policías y que eh, es muy altamente probable que hayan sido... ...al menos dos, los que hayan disparado. Y según contaron lo, los cazadores después de la reconstrucción... ...ellos aseguran esta, esta hipótesis que tiene usted... ...de que dispararon los dos policías... ...y que se efectuaron los disparos al mismo tiempo. ¿Puede ser eso? Exactamente. Es así. Sí, sí, sí, sí. Que fueron al mismo tiempo... ...y por eso también entra un poco en duda... ...la cuestión de dónde se hallaron las vainas hervidas... ...de nueve milímetros... ...ya que había cinco aproximadamente en un lugar... ...y otras dos o tres eh, que estaban a 10 metros de ese lugar. Ah. Y se, según la secuencia que dicen los cazadores que oyeron... ...de los disparos, que fue sin interrupción... Mm. Eh, ...como que sería imposible que el mismo tirador... ...se hubiera desplazado 10 metros entre un disparo y otro. Claro, al, eh, al paso de la camioneta. Exactamente, esto refuerza la, la hipótesis, digamos... ...de que podría haber una tercera persona en el lugar... Y por otro lado, eh, según la declaración de los propios policías, concretamente de, de Saffenreider, a, ayer, eh, es un vehículo que se mencionaba, que mencionaban los cazadores que habían observado que venía con las luces apagadas detrás de ellos a una distancia importante, de unos 800 o 1000 metros. Eh, bueno, ese vehículo pertenecería a la Comisaría de, de la Gloria, Y en ese vehículo vendría, eh, habría, se habría trasladado eh, el oficial Ochoa, de ahí de, de, de La Agra. Gloria, eh, indicando por radio a los policías eh, qué recorrido estaban llevando los cazadores y a qué altura de la calle iban. Mm. Esto... Eh, esto refuerza, digamos, la cuestión de la emboscada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, eso le iba a decir. Y, y, y los, los eh, cazadores dicen, sostienen que García también eh, utilizó su arma reglamentaria, ¿vendría a ser una pistola 9 milímetros? Eh, no, ¿No? Eh, que utilizó la escopeta. Ah, Ellos, la escopeta. Eh, Arroyo lo ve a García disparando con la escopeta 1270, mm. eh, al menos un disparo, y ve el fogonazo, concretamente, del disparo. Claro. Eh, además, eh, recordemos que era en horario totalmente nocturno, eh, Omar, estaba todo a oscuras. Claro, Omar, una, una duda que tengo yo, que se, se la planteé incluso a la fiscal Martini, pero no, no me la respondió un, una vez que, que tuve la oportunidad de hablar. Eh, ¿Qué tiempo transcurrió entre que ocurrió el, el hecho, que se efectuaron los disparos, y, y el, el, la hora que se entregan lo, lo, los policías? Digo, yo pensando en que si García pudo haber eh, ocultado las pruebas de que efectuó disparos y eso. ¿Está en la causa eso? Eh, ayer eh, Arroyo comentó que ellos inmediatamente después del, de ver, digamos, que Garialdi estaba herido, retoman hacia atrás de donde venían y en ese momento les piden ayuda a los cazadores, sí. a los policías, uh -huh. y los policías arrancan con su patrullero y salen para el lado de la Gloria. Uh -huh. Ellos eh, van para Lonquimay y llegan al hospital. Esto habría ocurrido tipo nueve y media de la noche. Uh -huh. eh, el hecho, ¿no? Sí, sí. Eh, cuando llegan al hospital eh, no había personal policial, pero, eh, bueno, consiguen la presencia de una médica, o auxiliar de, de la medicina de ahí y empiezan a tratar de sacar el cuerpo de Garialdi y transcurren eh, al menos tres o cuatro horas hasta que, eh, eh, digamos, mientras eh, no hay poli personal policial en el hospital y sí pasa el polo de, de policía eh, a mucha velocidad por el frente mm. pero sin detenerse cuando a las dos y media de la mañana recién eh, llegan a, a a Lonquimay, convocados por la médica y que no se, la médica no se había podido comunicar, ni con la Gloria, ni con el destacamento ahí de, de Lonquimay, ni por teléfono, incluso habían ido personas a, a buscar a la policía, a Lonquimay al, a la comisaría y no había, no había gente entonces, eh Médica se contacta con la fiscal, con la doctora Martini, aparentemente, quien eh, convoca a la policía y los que llegan son el jefe de policía Ayala y el jefe de la regional, el comisario Blanco. Ah, está bien, así que. Eh, o sea, recién después de esto, que habrían transcurrido unas cuatro horas, eh, aparentemente logran localizar a estas dos personas. ¿Y la, ¿Y la pericia de gendarmería qué dice con respecto a los impactos de bala que dicen la defensa tiene la camioneta policial? Bueno, en realidad eh, esa impronta existe, sí. lo que no se puede determinar, no se pudo determinar hasta ahora, es el, la data, digamos, el, el tiempo que hace o en qué momento fue eh, inducida sobre la camioneta y eh, tampoco si es de arma de fuego o solamente es compatible con arma de fuego y eh, ni la dirección ni, ni el calibre de la, del arma utilizada mm. eh, lo que sí observamos anoche es que la impronta está en el parante delantero de la camioneta policial sí. y afecta no solo el parante sino sí. el burlete del parabrisa y la puerta ¿no? sí. como que hubiera rozado eh, la puerta de, delantera del, del vehículo. Anoche, San, San dijo, las puertas de la camioneta policial estaban abiertas y, cuan, y me tiraron los cazadores la camioneta encima y me dispararon al menos tres veces. Yo le pregunté concretamente si durante esos disparos las puertas permanecían abiertas y me dijo concretamente que sí. Por lo tanto, <coughs> ese disparo Si es un disparo, fue ocasionado con la puerta cerrada, contradiciendo lo que dice San eh, Omar, hasta a partir hasta de. No excluiría excluir sí. que eso hubiera ocurrido en ese momento. Claro. Eh, eh, la, ¿La situación de García eh, a partir de la reconstrucción, eh, digo, la situación procesal de él, eh, cambiaría en algo? Y nosotros vamos. Primero tenemos que esperar la, el resultado de las pericias, porque, bueno, eso es científico que nosotros no no podemos no podemos pasar por encima de, de los profesionales del área. Pero una vez que contemos con esa con esa información, eh, bueno, vamos a tomar las, vamos a hacer las peticiones que nos parezcan que corresponde. Mm -hmm. Yo entiendo que, que se ha acreditado con mayor profundidad, con mayor eh, valor, la que no existieron intercambio de disparos que los cazadores no dispararon en ningún momento, y que de los policías puede haber sido uno, dos, o hasta tal vez tres los que hubieran disparado. Ah, está bien. Eso fue lo que surgió lo más trascendente de la reconstrucción que se realizó ayer. Exactamente. Estoy hablando, por mi impresión, sí. eh, desde lo jurídico, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. bien. Porque, bueno, el personal de gendarmería est están altamente especializados y, y, bueno, y se han conducido con una con una profesionalidad muy importante. Bien, Omar, no sé si quiere agregar algo más y no lo liberamos. No, no, está, estamos muy conformes con la realización de esta pericia, nosotros considerábamos que era fundamental, independiente de la fuerza a la que pertenecían los agresores, eh, pudiera investigar con, con seriedad profesional esto. Claro, bien. bien, Omar, Gebrez, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias, buen día. Bien, era la palabra del abogado querellante de la familia del cazador Garialdi, eh, que fue asesinado eh, por una bala policial eh, en este caso, que ocurrió el 24 de julio ahí en la zona rural de Lonquimay, eh, brindando detalles. Eh. No, iba a decir que lo más importante es que dejó entrever que podría haber una tercera persona sí. y que de, eh, dijo también que García para él eh, tiró. Sí. Eh, utilizó la escopeta policial sí. eh, sabemos que García ha quedado libre porque eh, una pericia eh, había dado de que no había tirado así que eh, podría cambiar como vos bien le preguntaste podría cambiar por lo menos la, eh, la causa respecto de los acusados sí. bien, eh, son 8 y 58 minutos, ya volvemos Estás al tanto Estás escuchando Radio Carmes